Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Kaf. Juro por el honorable Corán que tú, Muhammad, eres realmente un profeta y que la resurrección es cierta. Mas tu pueblo se sorprende de haber recibido a un amonestador de entre ellos y quienes niegan la verdad dicen Esto que dices es algo extraño Cuando muramos y seamos polvo ¿resucitaremos? Eso está lejos de suceder Realmente sabemos lo que la tierra consumirá de sus cuerpos y tenemos un registro donde constan todas las cosas la tabla protegida mas niegan la verdad tras haberles llegado y se encuentran confundidos con respecto a ti oh muhammad acaso no observan el cielo por encima de ellos cómo lo edificamos y adornamos sin que tenga ninguna fisura y expandimos la tierra para que la habitaran establecimos en ella montañas que la fijaran e hicimos que brotaran en ella todo tipo de hermosas plantas como prueba de nuestro poder y motivo de reflexión para todo siervo que se vuelva a Allah en arrepentimiento y hacemos que descienda agua bendita del cielo con la que brotan jardines y todo tipo de grano que es cosechado y altas palmeras de frutos apiñados en racimos todo ello es una provisión para los siervos de Allah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 y también las gentes de Al-Aika y el pueblo de Tubba todos ellos desmintieron a sus profetas y se cumplió sobre ellos la amenaza de mi castigo ¿Acaso nos cansamos cuando creamos todo por primera vez? No. No obstante, tienen dudas sobre una nueva creación cuando sean resucitados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 sin que haya un ángel siempre vigilante preparado para registrarla y la agonía de la muerte vendrá con la verdad eso es aquello de lo que huías tú hombre y sonará el cuerno ese será el día del castigo prometido a quienes rechazaban la verdad y cada persona acudirá con un ángel que lo conducirá al lugar del encuentro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 Y Allah dirá a los ángeles, arrojen al infierno a todo obstinado que negaba la verdad, ese que impedía hacer el bien, transgredía los límites establecidos por Allah y dudaba sobre su promesa, ese que adoraba a otras divinidades fuera de Allah. Arrójenlo al duro suplicio. El demonio, que fue su compañero en la vida terrenal dirá Señor yo no lo extravié sino que él ya se encontraba extraviado lejos de la verdad Alá responderá No discutan ante mí Ya les había advertido de mi castigo en la otra vida Mi decisión es irrevocable y no soy injusto con ningún siervo Ese día, diremos al infierno. ¿Estás repleto ya? Y él contestará. ¿Hay más para que entren? Y el paraíso será llevado cerca de los piadosos donde puedan verlo. Esto es lo que ha sido prometido a todo aquel que se vuelve a Allah en arrepentimiento y cumple con lo que él le ha ordenado. Esos que temen al Clemente, a pesar de no verlo, y se presentan ante Alá con un corazón arrepentido, se les dirá, Entren al paraíso en paz, sin nada que temer. En este día, entrarán a él para siempre. Allí tendrán cuanto deseen. Y les tenemos reservado todavía más. Amén